アキーストイ Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del sound card! Y presento a DJ n e o n e l Caraudio! DJ、Leonel、c a r a u d i o Momentos, un... Alto rendimiento y excelente precisión. DJ Leonel Caraudio y Punto Papá. Todos conocen esta voz. <ríe> Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del sound c a r Y punto papá.